Martín Mackey. Muy bien, nos vamos entonces a Bahía porque hoy es un, un día importante dentro de la historia este, de Bahía Básquet como, como organización. Eh, 11 de la mañana eh, está terminando la práctica, o terminó hace muy poquito, la primera del equipo profesional de Bahía Básquet. Eh, así que queremos hablar un poco de, de este proyecto que llevó adelante eh, Pepe Sánchez como, digamos, como, como el número uno de la organización y vamos a hablar con, con Martín Mackey. ¿Cómo te va Martín? Buen día, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, bueno, muchas gracias por el llamado y muy contentos porque, como decía, y te estaba escuchando, sin duda, hoy es un día muy importante, no solamente para jugar Bahía Básquet, sino también para el deporte argentino. Bueno, contanos un poquito el proyecto, contanos un poquito qué, qué está pasando con, con, con, este, con este Dow Center eh, y, y a dónde apuntan, ¿eh? No solamente será un estadio de básquet para que juegue Bahía La, la Liga Nacional, sino que tendrá otro uso también y, y dentro de ese uso seguramente vos ya tenés este, como, como el director y todo eso eh, ya tenés seguramente algunas cosas asignadas a otras actividades y, y seguramente algún otro plan ahí de por medio, así que nos gustaría mucho conocer qué, qué, tu opinión Sí, inicialmente este espacio se transforma en el, en el hogar de Bahía Básquet eh, a donde vamos a entrenar todos los días, a donde los chicos, eh, un grupo de jugadores también eh, va a ser el lugar a donde van a vivir, pero no solamente el espacio está pensado para el desarrollo de la, de la primera división y el equipo en desarrollo de, de Weber Valley Básquet, sino también eh, con la idea de que bueno, pueda ser un, o que sea un lugar eh, atractor para otras disciplinas deportivas. Martín, ¿qué puedes contarnos en cuanto a lo que falta, ¿no?, de la estructura del estadio, de las instalaciones, eh, porque sabemos que está entrenando, pero todavía faltan unas cuestiones como para poder usarlo de manera oficial. Sí, falta, eh, por supuesto, que, que internamente, eh, lo que se refiere a infraestructura, está lista para que el equipo pueda entrenar, pero todavía le quedan algunas eh, obras eh, externas como luz, gas, eh, asfaltado de, del predio, que son necesarios para que pueda ser habilitado, eh, para que el equipo pueda jugar. Eh, eso vamos a tener unos meses más para que, para que realmente pueda estar abierto a la comunidad. Por lo tanto, por ahora, eh, simplemente puede entrenar eh, Weber Bahía Basket y a partir de eso, el edificio irá ofreciendo a la ciudad de Bahía Blanca eh, un gimnasio, un centro de rehabilitación, un hotel, un restaurante, un bar... Eh, con lo cual no solamente es un predio que podrá utilizar el equipo, sino que podrá también utilizar la ciudad, como así también eh, otros equipos de básquet o de otras eh, disciplinas deportivas que también encuentren en este lugar un, lugar un lugar propicio para poder entrenarse. Lo que sí es increíble es que en 14 meses ya el sueño de Pepe Sánchez está listo, es real, ¿no? Sí, eh, en realidad lo que es increíble creo que es Pepe Sánchez, eh, a todos eh, quienes amamos el deporte es alguien que nos inspira a, a pensar de que nada es imposible, eh, si uno repasa un poco la carrera de Pepe irse a estudiar a Estados Unidos cuando seguramente mucha gente le decía no, ¿cómo te vas a ir a una universidad? y se fue, el sueño de jugar en la NBA cuando ningún jugador argentino lo había hecho y que parecía un imposible y bueno, Pepe fue y fue el primer jugador argentino en jugar en la NBA eh, después de haber llegado a la final de un campeonato del mundo de básquet cuando parecía imposible, ganar la medalla de oro eh, dejar de jugar, venirse a Argentina eh, hacer un equipo para que juegue en la Liga Nacional y después tener el sueño de pensar eh, de construir lo que iba a construir cuando también parece un imposible bueno, Pepe vuelve a demostrar eh, eh, de, eso, de eso que él habitualmente dice y nosotros por qué no eh, bueno, lo deja expresado eh, en esta infraestructura que ha desarrollado para el deporte argentino y además eh, cumpliendo los tiempos que había propuesto para, para que esto pueda existir. Porque pensar que un espacio de 7.500 metros cuadrados se levantó en 14 meses, eh, bueno, cualquiera, cualquiera de nosotros podría pensar que eso es imposible y realmente eh, Pepe es alguien que, que te convence de que las cosas se pueden que te convence de que en Argentina es posible, y que, bueno, que también esté dispuesto a encarar una obra de estas eh, en un momento tal vez tan delicado del país, eh, bueno, habla de que, de que realmente está convencido de que las cosas son posibles. Martín, y desde lo, desde lo estructural, eh, ¿se va a incorporar más gente? ¿Vas a estar vos al, a cargo de, de todo lo que tenga que ver con otras áreas este, y vinculada a otros deportes? Eh, ¿Cómo va? Porque me imagino que ahora va a haber mucho más, este, no ya en, en lo inmediato, pero sí cuando se ponga en marcha la, la estructura y en funcionamiento el Dow Center, este, digo, se va, va a haber mucha movilidad, mucha actividad y requiere de, de una atención este, ciento, 110%, ¿no? Sí, por supuesto, eh, se va a ir sumando cada vez más gente que va a trabajar de manera directa en este proyecto llevando adelante todas las actividades que, que se van a hacer eh, durante todo, lo, todo el día, todos los días. Pero también una de las características que tiene esta idea y este proyecto es que mmm, las personas vinculadas al deporte o a cuestiones eh, culturales también encuentren este lugar y esta infraestructura como un lugar que le puede, les puede dar apoyo para tal vez pensar sus proyectos o el lanzamiento de una investigación o de un libro o de... Mmm, o de cualquier eh, idea que tengan, eh, a través de la cual nosotros eh, también podamos ayudarlos para maximizar eh, esos proyectos que tengan. Así que no solamente vamos a hacer un proyecto que piensa que desde, lo, desde nosotros eh, tenga que lanzarse hacia la sociedad, sino que también aquellas personas que tengan el, el deseo de realizar un proyecto, bueno, que puedan consultarnos y que encuentren en nosotros la posibilidad de de tener una, una mayor llegada. Bueno, ¿y cómo fue la llegada de los chicos de Bahía Basket a este de centro de alto rendimiento, de estilo NBA, eh, hoy a la mañana? Eh, fue eh, alucinante, realmente una emoción muy grande por parte de todos. Eh, nosotros incluso habíamos intentado que los chicos no vengan durante todo este tiempo eh, al centro, que no lo conozcan, porque también queríamos ver eh, la cara de ellos y la reacción que tenían al momento de ingresar, así que habíamos tratado de ser muy prudentes en, en, en, que no, en que no vengan para que puedan sorprenderse en el día que nosotros decidiésemos que, que sea el primer entrenamiento y realmente fue increíble porque que uno pueda practicar su deporte o, o en el caso de los entrenadores también que, que puedan entrenar un equipo en una infraestructura como esta es increíble, y por otro lado también eh, poder haber sido nosotros elegidos para ser parte de esto fue espectacular, así que uno realmente es un privilegiado. Eh, la, la última de mi parte, te pregunto, ¿en, ¿en cuánto influye, si es que influye, si no, eh, también me lo puedes manifestar, este, el, el, el, lo deportivo con con el avance de, de este proyecto son dos cosas separadas van por caminos distintos una cosa no tiene que ver con la otra ¿Lo deportivo en qué sentido en el resultado el resultado ¿Lo el resultado? resultado deportivo en la máxima categoría no por supuesto que uno cuando cuando inicia eh, un proyecto eh, tiene que saber y tiene que entender para qué está entonces nosotros tenemos claro cuál es nuestra Nuestra misión también la tienen los chicos, creo que Pepe, que ha decidido iniciar este proyecto, tiene que ver con realmente hacer eh, o tener una misión de formación, que eh, es lo que siempre expresa eh, Bahía Vázquez cuando juega. Nosotros tenemos un promedio de edad en nuestro plantel que es de 20,5 meses y sabemos que la misión nuestra es desarrollar jugadores para que puedan alcanzar... Eh, la elite de, del básquet nacional pero también internacional con lo cual el proyecto nuestro estaba basado en la formación por supuesto que esa formación ya a medida que vaya eh, pasando el tiempo y que vayamos eh, afianzando cada vez más el sistema que proponemos eh, buscamos escalar cada vez más en resultados pero nosotros no nos planteamos incluso con los entrenadores y con los jugadores el hecho del de resultado en ganar el partido y de hecho el otro día Nos tocó perder con la unión, pero cuando uno analiza el partido y el progreso que va teniendo el equipo eh, puntualmente en lo que nos hemos propuesto inicialmente, que es tener un, un sistema defensivo muy afianzado, eh, bueno, el equipo poco a poco va buscando progreso, va, va mostrando progreso en eso. Entonces, nuestro objetivo está puesto en el desarrollo de los jugadores eh, puntualmente en que comprendan y entiendan de qué se trata ser un deportista, qué es lo que requiere un deportista para poder vivir de eso Y sabemos que los resultados poco a poco van a ir llegando. Eh, así que a nosotros no, no, nos, no nos vuelve, eh, o en realidad eh, trabajamos mucho en gestionar los resultados, tanto en no creer si el otro día hubiésemos ganado que todo lo estamos haciendo perfecto, pero tampoco pensar si perdemos que todo lo que se está haciendo está mal. Así que eso es algo que se ha planteado desde el primer día y sabemos que, que el resultado de lo que nosotros proponemos no está puesto en ganar por un punto, por dos o por diez, o perder por por 20 puntos, sino que está puesto en cómo se va dando la evolución de los jugadores y en eso, bueno, eh, estamos tranquilos y estamos, estamos contentos y, y creo que las cosas, eh, poco a poco, el equipo va mostrando su evolución. Y me imagino que este Dow Center es como un título para ustedes. Sí, el Dow Center es algo increíble. Eh, realmente, eh, más allá en sí de, de ser un título especialmente para repito, para Weber y Básquet, creo que esto tiene incluso mucho más que ver con con el deporte en general, no solamente con eh, en sí o puntualmente con el equipo de básquet, sino con que me parece que, que Pepe Sánchez en este caso realmente está mostrando de que en Argentina se pueden hacer cosas, que apostó por este país, y el título está obviamente puesto en eso, ¿no? En, realmente en lo que inspira a un líder como Pepe y y bueno, nosotros trataremos de hacer nuestra, nuestra tarea para que este proyecto evolucione. Martín, te agradecemos mucho el contacto, lo mejor, ¿eh? este, felicitaciones por ser parte, eh, y bueno, lo hacemos extensivo a toda, la, a toda la organización. Te mandamos un abrazo enorme. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el llamado, por estar presente en este día, y sin duda para nosotros hoy es un día muy especial, así que muchísimas gracias. La palabra de Martín Mackey, el director de, de bueno, de Bahía Vázquez, ¿no? Sí, sí. El director deportivo de Bahía